Encuentros cercanos Amor, familias eh, poderosas y ricas, eh, burguesas En la época de la guerra civil Son los elementos en los cuales eh, se cuentan Es el giro, es el tema fundamental en la novela de moda. Se titula El heredero. El autor es Rafa Tarradas, que ya está con nosotros. Rafa, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Fenomenal, ¿qué tal vosotros? Rafael, la que se está montando con tu libro, con El heredero. Eh, seguramente porque refleja mucho la vida, ¿eh? Sí, yo creo que sí, yo creo que al final es un libro que, que todo el mundo siente con los personajes, ¿no? Y se mete todo el mundo mucho en la historia, con lo cual, pues pues sí, yo creo que, que quizá sea por eso que te está teniendo mucho éxito. Una historia en la que, en este caso concreto, porque vemos eh, tu apellido, Bulto, eh, tiene mucho que ver con la historia que narras, ¿no? Eh, porque parte y todo comenzó con una serie de historias eh, que escuchabas a tus abuelos eh, contar eh, sobre lo que habían vivido efectivamente o sea yo yo tenía una relación muy especial con mis abuelos y, eh, y, y bueno y, y les escuchaba mucho y me divertía mucho y me entretenía y me interesaba lo que me contaban y entonces el libro empezó así realmente o sea haciendo un, un empezando a pasar a papel eh, historias que mis abuelos me habían contado lo que pasa que luego enseguida derivó en ficción pero el origen está en eso en, en historias familiares Yo creo que es muy injusto cuando se está hablando y cuando se habla, se habla y se dice la burguesía catalana como si no hubiera una burguesía en Madrid, como si no hubiera una burguesía en Valencia, en Bilbao, en Zaragoza, en Sevilla, claro que existe, existe la burguesía española y existe en cada sitio... Eh, Y tú has eh, sido víctima también de de esa injusticia, aunque dos eh, familias importantes en de esa burguesía en Cataluña eh, son protagonistas en de esta novela, pero hay un poco de injusticia sobre eso, como si solamente hubiera burguesía allí, ¿no? Bueno, a ver, burguesía, burguesía hay en, en todos lados y es una gran suerte que haya en todos lados porque porque da mucho trabajo y nos hace falta que haya que haya mucha burguesía con muchas empresas que den mucho trabajo y que creen mucha riqueza, ¿no? Lo que sí que es verdad es que a lo mejor en la época... Eh, que se narra el libro, eh, había mucha industria, no tanto en toda España, no había mucha industria en el País Vasco, había mucha industria en Barcelona y empezaba a haber bastante industria en la zona de, de Madrid. Pero luego el resto, sabes que todavía no había pegado el gran, el gran boom. Entonces, por eso a lo mejor todavía se arrastra eso de la burguesía catalana, pero bueno, o sea que efectivamente, burguesía ahí en, en toda España, gracias a Dios. ¿La guerra civil fue consecuencia de una serie de problemas que estaban ya? ¿Pese a que ese riesgo es este todavía? O ¿Hemos superado ya ese periodo negro con el diálogo y otra serie de cosas? Mira, yo creo que, que, que, que, está, que, que, el, que el nivel de crispación y enfrentamiento que había en los días anteriores a la guerra civil son muy, muy difíciles de, de, de encontrar hoy, ¿de acuerdo? O sea, piensa que también... Eh, Ahora eh los españoles tenemos muchos problemas y, y nos enfadamos y tenemos momentos que hay de, de tensión ...pero en general vivimos en un país estupendo... Que, ...que todos vivimos razonablemente bien... ¿no? ...entiendo que hay mucha gente que tiene problemas... ¿eh? ...o sea, no, no no lo niego... ...pero en la época de... ...los días antes de la guerra civil... ...la época previa de la guerra civil y durante la guerra civil... ...es que había gente que se moría de hambre... Claro, eh, claro. ...gente que nunca había probado la carne... Eh, ...gente que trabajaba 15 horas... Y, y, ...y no cobraba lo suficiente... ...para tener un plato de comida en la mesa... ...entonces... es eh, ...extrapolarlo a los días... ...a, a, a la actualidad... Me parece me parece muy muy muy injusto también no por lo que han sufrido nuestros antepasados crear querernos comparar a eso eh, creo que no creo que no es correcto creo que no no tiene nada que ver yo creo que los españoles tenemos muchos problemas pero no hay color con los que teníamos hace hace 80 años y, y vivimos en un país que Que vamos, que, que que, tendemos mucho a fustigarnos, pero vivimos en un, faiz, en un país estupendo. A, afortunadamente la guerra civil ahora se vive eh, en los bares, ¿no? Pero, pero no se vive eh, en los batallones, eh, en las eh, trincheras, ya no. Afortunadamente ya no se vive eh, con la palabra. Y tenemos la palabra que entonces no existía esa posibilidad, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y tenemos la, los medios de información y tenemos muchísimas ventajas que no se tenían en ese momento y vivimos ya te digo o sea el, el, el, el nuestro país funciona en, en la época de la guerra civil el país estaba totalmente bloqueado y, y, y, y no y no podemos no podemos ni imaginarnos lo que era comparado con lo que tenemos ahora o sea que yo creo que eh, tenemos que tenemos que empezar a acostumbrarnos a, a pegarnos de vez en cuando alguna palmadita en la espalda y decir oye que tampoco lo hacemos tan alto. Claro, ¿no? que, es verdad, que, que, es verdad. Sabemos que, que, que tenemos un buen país. Mm. Y yo creo que nos hace falta poco darnos cuenta de eso y darnos cuenta. Tu libro enseña un poco eso, darnos cuenta de que el que tiene otras ideas, otra ideología, que vota a otro partido, no es un malo malísimo, simplemente tiene otras ideas. Y en tu libro se demuestra que eh, el que tiene otros ideales, no quiere decir que no tenga ideales, sino que tiene otros ideales. Efectivamente, mira, el libro... Um, todo el mundo me dice, oye, es muy imparcial y tal, y yo digo, mira, sí, el libro es muy imparcial porque yo soy imparcial totalmente, porque, o sea, tengo cuarenta y dos años y comprenderás que, que, que, que la guerra civil me queda, me queda muy lejos, pero también porque, um, porque el libro habla, habla de la humanidad, no habla de, de, de personas que en, en los peores momentos todavía son capaces de brillar. ¿no? Y los, y los protagonistas de esta novela, luego, evidentemente, hay, hay villanos y hay gente terrible porque también, también los hubo, por supuesto. Pero yo lo, los protagonistas, la gente con la que se con, con, con, que, que, que protagoniza el libro, que, con la que los, los lectores se sentirán más, más identificados, son buenas personas en ambos bandos y son personas que ven como como de repente están en una guerra y aún así ellos no acaban de deshumanizarse del todo no eh, eh, mantienen los valores y, y esto es importante cuando todo, todos tenemos unos valores, aunque pensemos en, en, en, de manera diferente tenemos unas líneas rojas ¿no? y sabemos que, que sobre estas, sobre estas líneas rojas, de estas líneas rojas no pasamos ¿no? entonces es la manera de entenderse y en el libro hay gente de ambos bandos que salva a gente de otros bandos. Que, que comprende que, que, que, que hay momentos súper crueles para todo el mundo. Yo creo que, que, que, que va un poco por ahí. Y en este libro también se demuestra que en la guerra no gana nadie. Pierden todos. No, no hay ganadores, hoy. y vende, vencedores y vencidos. No, eso no existe en las guerras. No existe, no existe. Yo creo, yo creo que además la guerra civil es un ejemplo muy claro de eso. ¿no? La, la, la época de la posguerra fue una época terrible para para todo el mundo, un, un país muy triste, con lo alegres que somos nosotros, con, con con un rencor ahí latente, fatal. eh las guerras, las guerras son una equivocación, son una equivocación, ¿no? porque, porque no acaban, no acaban cuando acaba la guerra, acaban muchísimo después, ¿no? y, y todavía hoy que es una cosa muy chocante, vemos como como la guerra civil en según quién genera mucha controversia, ¿no? Y de repente hay en discusiones acoloradísimas, si y ves a, a chavales de 20 años eh, enfadísimos por ese tema y dices, "Pero bueno, pero pero esto te queda lejísimos o sea, a ti, como, como como ¿no? Es como si nuestros abuelos hubiesen peleado por las guerras napoleónicas, es una una cosa una cosa muy muy ...muy trasnochada realmente... ...cuando nuestros abuelos sabían que la guerra les había metido en una batalla... ...en la que no se sabe por qué estaban en un bando u otro... ...totalmente, claro, o sea, la, la guerra civil empieza en España... ...y según dónde estés, estás en un bando o en el otro... ...y había hubo afortunados de ambos bandos que pudieron pasar al lado que que, que, que parecía que, les, que, les, que era más afín a ellos... Pero hubo muchísima gente que no pudo. Si estabas en Zaragoza, eras nacional. Si estabas en Barcelona, eras republicano, ¿no? Y no había más historia. Entonces, eh, también por eso hay que huir mucho de, de, la, de la idea de todo un lado eran malos y, y todo el otro lado eran buenos. Hombre, es muy difícil cuando un país se parte por la mitad que pase esto, ¿no? Y, incluso también eh, tenemos hay que ser conscientes de que en cierto modo nuestra guerra civil fue algo así como el ensayo de la guerra mundial que llegó después, se pelaron en dos ideas, en dos formas de ver el mundo en nuestro territorio y después en todo el mundo, en todo el planeta. Totalmente, totalmente, por eso de la guerra civil se ha hablado tantísimo y, se ha, y hay tanta documentación y se ha escrito tanto, dicen de hecho que hay más documentación sobre la guerra civil española que sobre la segunda guerra mundial, o sea que imagínate realmente el primer ensayo de lo que iba a venir luego que hubiese estado muy bien, que no te hubiese, hubiese tenido este ensayo en nuestro país. Y es eh, típica de la época también una serie de circunstancias eh, sociales, eh, pero ninguna circunstancia social tenemos ahí eh, que buscarla como una explicación para eh, que nos fuéramos eh, a la guerra, para que se viviera ese episodio tan oscuro, para que luego hubiera una serie de consecuencias. Eh, sobre todo yo creo que una de las cosas que se aprende en libro y una de las cosas que tendríamos que aprender de la guerra civil es que en este caso sí, que nunca más. ¿Nunca más? No, no, eh, nunca más. Para los libros es estupendo, pero para nada más, ¿no? No, para nada más. Yo te digo, o sea le, el, la perspectiva que da mi libro sobre la guerra civil, eh, insisto mucho en que no es un libro de la guerra civil, o sea no, no sí, quiero, sí, no quiero engañar a nadie, no quiero, no quiero que nadie se compre el libro pensando qué bien una historia sobre la guerra civil porque no es sobre la guerra civil. Lo que pasa es que eh, ya eh, metidos en el entorno... Eh, que, que, en el que se sitúa la acción de este libro, que sí que es la guerra civil, son los días de la guerra civil, aunque no se hable de batallas, eh, lo que vemos al final es eh, cómo, cómo la gente se desenvuelve en, en estos días, ¿no? eh, cómo se, se desenvuelve la gente cuando, cuando le llevan al límite y cómo, y cómo podemos entender las reacciones de unos y otros Eh, en función de cómo son sus vidas, ¿no? este lo que decíamos antes, el libro, eh, yo ahora tengo muchísimos, muchísimas opiniones que me llegan por Instagram, me llegan por redes sociales y todo el mundo me, me dice cosas, y, el, y lo, lo que saco yo de todas las opiniones estas es que lo que engancha realmente es los personajes, son personajes que el lector va a conocer muy bien, que son muy entrañables, que son muy carismáticos y que como el lector se los va a hacer rápidamente amigos, va a vivir con ellos a la vez. ¿no? Yo tengo eh, gente que me ha escrito, eh, muchos hombres, curiosamente, diciendo, oye, en este capítulo me he emocionado, he llorado. Y bueno, ¿por qué? Y dice, no, porque es que este momento, claro, pobre Antonio, tal, y dices, claro, te has metido tanto en el... En, en, eres tan amigo de este personaje de, de ficción del libro que ya... Sufres y, y te emocionas con él no y, y y cuando él está contento tú estás contento y cuando él está triste tú sufres por él también no es es, es, es muy muy impactante para mí ver como como cómo los personajes han calado tanto en el, en el lector y me llega constantemente ya te digo estoy enamorada de mercedes, eh, qué simpático está eh, qué malvado es este otro no eh, es es una novela muy coral pero que, que al final habla mucho de, de personas que, que, el, que el lector se va a hacer suyo. Rafael Terradas Bulto, que ha estado esta noche con nosotros en Las Rosas Vientos, que es el autor en, de El Libro de Moda, El Heredero. Muchas gracias, eh, Rafa. Un abrazo. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo.